Hace algunos días ya hablamos de los aumentos en el PAN, posiblemente la nueva situación cambiaria y económica derive en algún otro incremento. Vamos a ver, nos interesaba conocer la realidad del sector panadero en la provincia, acá, a la vuelta de la esquina, y por eso vamos a hablar con Belén Fernández, que es la secretaria de la Cámara de Panaderos de La Pampa. Belén, buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo describirías la situación del sector panadero en este momento? Mirá, hoy estamos en un lugar muy difícil eh, porque no tenemos absolutamente ningún precio. No nos dan un precio de la bolsa de harina, así que nosotros no tenemos idea a cuánto tenemos que salir a vender. La verdad que es un momento difícil que no queríamos volver a pasar, pero bueno, lo estamos transitando nuevamente. Y la verdad que es complicado porque eh, ante esto nosotros tenemos que... sí no podemos cerrar la puerta y no vender pan menos con un, con un alimento como es el pan eh, pero tampoco podemos salir a venderlo si no tenemos el precio del, de la bolsa de harina eh, sabiendo nosotros cuánto nos va a salir eh, porque directamente no hay precio es decir, lo único que sabemos que va aumentar pero como no, no nadie nos tira un, un valor como para tener una idea de cuánto la verdad que es un momento dificilísimo uh -huh. eh, en el que tratamos de vender lo mínimo indispensable para no perder más allá de que perdemos igual no vendiendo, pero es, esto es tomar un riesgo altísimo el, el de el de no saber el precio de la bolsa de harina, esto, eh, sobre esto para los que venden demasiado pan. ¿Belén es es una cuestión de hoy lunes o es un proceso de que hace varios días o semanas que no tienen el no, precio? No, no, no, esto fue después de las últimas noticias claro. del viernes por la noche, y que bueno, como nos agarró justo fin de semana, eh, no teníamos nosotros comunicación con ningún molino, Y esta mañana, eh, todos alarmados por el tema de a ver cuánto iba a salir la bolsa de harina, mmm, yo hablé con siete molinos, pero ninguno me supo decir el precio de la bolsa de harina hoy. No, seguramente ninguno, todos, todos. Ninguno, ninguno tomó no. el riesgo, ¿me entendés? Entonces es un problema de esto, de, de después del viernes, porque decir, claro. no te voy a decir que venía bien, porque veníamos teniendo algunos aumentos y todo pero esto nos, nos lleva a un lugar que es mucho más incómodo quizá que el del aumento sabiendo más o menos cuánto se nos va se nos va a mover el precio de la harina yo creo que esto se va a solucionar en el transcurso de hoy y mañana nos van a, nos tienen que dar a nosotros un precio porque obviamente que el sector no puede frenar eh, en ningún momento y tenemos que saber cuánto es lo que vamos a, a cobrar nuestros productos por supuesto y cuántas panaderías eh, están en la cámara? Mira, el número de panaderías de la Cámara eh, es bastante eh, oscila bastante porque, ya te digo, eh, si nos, nos movemos en cuanto al, al pago del, de la cuota societaria de los panaderos eh, y nos basamos estrictamente en lo que dice un estatuto, tendríamos menos cantidad de socios eh, algunos meses y otros meses aumentaría y claro. así. pero, Estamos hablando de 130 panaderías más o menos que, que nucleamos nosotros en la Cámara de Panaderos, sabiendo que hay muchas más que podrían estar, que por ahí tenemos que relevar nosotros también y a veces esperamos a ver si alguno se acerca. Y en otros casos, bueno, hay muchas panaderías que están... Eh, en la clandestinidad, y que bueno, que con la panadería clandestina, la verdad que desde la Cámara, más que tratar de pelearlo para que se pongan eh, en, en la misma que nosotros y estemos eh, como corresponde, más que eso no podemos hacer. Pero sí. no lo podemos tener nosotros en la Cámara de Panaderos, por supuesto. Uh -huh. Y más allá de este remesón por el, el arreglo con el FMI, la flotación del dólar, el, el CEPO y demás, ¿cómo estaba la situación hasta el jueves en las panaderías clandestinas? Quiero decir, ¿están produciendo normalmente? ¿Están pudiendo sí. incorporar mano de obra? ¿O cuál es la realidad? mira la mano de obra esto va en base a cada panadería en cuanto a, a qué, qué venta tiene. La verdad que tratamos de mantener los que tenemos, eh, más allá de que es muy difícil, las cargas sociales son muy altas en, en Argentina, eh, pero más allá de eso, la podemos elaborar tranquilamente y seguimos trabajando más allá de los aumentos que sabemos que, que tenemos y que hacemos nosotros también sobre lo que elaboramos, pero bueno, pero se puede trabajar. A nosotros se nos eh, para mucho la producción cuando no tenemos un precio eh, de harina que es el eh, el insumo que más gastamos nosotros dentro de la panadería. Claro, eh, po sí, sí. Porque por ahí podemos tener un, un vacío en un precio de un dulce de leche... Y bueno, eh, vamos viendo. Pero en la harina a nosotros nos no genera eh, un momento difícil porque la verdad que es el, el insumo que más gasto tenemos. Bien. Bueno, Belén, eh, gracias por la información, la data. Seguramente seguiremos eh, hablando. Y si querés agregar algo más ahora mismo, por supuesto que te escuchamos. No, la verdad que lo único que queremos y que estamos ansiando es que nos, nos puedan dar un valor para nosotros poder sacar un precio y poder seguir trabajando con la normalidad que, que lo venimos haciendo. Eh, y nada más, esperamos que se acomode esta situación, que podamos seguir trabajando, eh, no solamente por los panaderos y por la mano de obra que tenemos nosotros, que es lo que más nos interesa en nuestro caso, sino también por la de los clientes, que, que bueno, tampoco está lindo, está bueno eh, esperarlos y, o no tenerle algún alguna de las cosas, o bien... Eh, no saber a qué precio tenemos que cobrarlo pero después de eso es lo único que más nos nos preocupa ahora es que nos den un precio para poder manejarnos eh, con normalidad dentro de lo que de, de sacar el precio y el costo nuestro y poder eh, trabajar tranquilos por lo menos hasta que eh, esto se acomode o no o ver cómo podemos hacer gracias Belén. no por favor muchas gracias y eh, hasta luego Belén Fernández es la secretaria de la Cámara de Panaderos de La Pampa, están eh, en, la, en la nebulosa total, no saben cuál es el precio del producto que están vendiendo porque el insumo principal que es la harina no tiene precio.